Lección 4. Ejercicio 2. Nuestro salón es grande y luminoso. A la izquierda hay un sofá verde y cómodo. El televisor está enfrente del sofá. Tenemos dos butacas que están al lado del sofá. Mi madre tiene muchas plantas. Sus plantas están en el rincón. En el centro hay una mesa redonda. Sobre la mesa hay libros y revistas. Mi papá siempre lee el diario en el sillón... Por eso, junto al sillón, hay una lámpara. Delante de la pared hay una estantería alta y larga. En la estantería está la cadena de música. En el suelo hay una alfombra roja y oscura. Está delante de la puerta. El salón es luminoso porque tiene dos ventanas muy grandes. En las ventanas también hay plantas y una pecera con peces. En la pared tenemos muchos cuadros y algunas fotos de la familia.